Tírense muchachos y dense en llevar por el periódico. Véntame en la cama, mi calentura para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Véntame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero lendo trigo quiere que lo sigo el que tenga ganas el abrigo vamos como de No se buscan conmigo, lo único muy fullo los fatigos, como los latigos, la gallinitas como trigo, vos te dale gatito. El de la presión Tírese muchacho Y dense en llevar por el periódico <risas> ¡Naldo! Siete palos corridos no puede ser casualidad <risas> ¡Lunitud! Esto sí que es Son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. <risa> el de la presión. <risa> toma castigo, toma castigo, esto es castigo. Vos del que se tiren, dale castigo. Toma castigo, dale castigo. Vos del que se tiren, dale castigo. Tíreme <risa> muchacho, que yo no soy rencoroso. Esto es lo mío, vende el disco. <risa> el centro comercial y han comprado toda la gondola y chuleta, <risa> el de la torta y sin diversa, Jomel no te ve negro.